Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de conectividad y modernización, La Pampa, Gobierno en acción. Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país.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 Ya se viven en todo el país las movilizaciones para repudiar el intento de asesinato de Cristina Fernández. Desde la mañana se concentran las columnas para marchar en Buenos Aires hacia la Plaza de Mayo y lo mismo ocurre en las convocatorias realizadas en otros puntos del país. Nuestra compañera de radio Estación Sur Corina Duarte dialogó en la Plaza Histórico ubicada frente a la Casa Rosada con obreros del sindicato de mecánicos. e Soy t con compañeros de Smate, sindicatos mecánicos y afines del transporte automotor. Eh, ¿Dónde vienen? Nosotros somos de la matanza. ¿Y cómo están? ¿Qué reflexiones o qué charlas tienen de lo que pasaba? Y la verdad que muy indignado con todas las cosas que está pasando. La verdad que llegó un un momento que el odio ya va rebalsando todo. Toda la, está en juego la democracia. La verdad que si la gente tiene que venir a apoyar, a decir, porque esto no se no se puede volver a pasar de lo que estamos viviendo últimamente. No hay tolerancia. No hay tolerancia en ninguno de los ámbitos ya. a los obreros y a la clase trabajadora eh, nos, nos pusieron en la cabeza un montón de cosas que no sé yo no puedo decir reproducir pero nosotros como como laburantes eh, el, el odio que hay entre nosotros eh, se fue avanzando mucho la, la verdad es es impresentable lo que está pasando en este momento el tema es que la gente se tiene que tomar un poco de conciencia de lo que está pasando no es normal no es normal Porque la verdad que, como te dije antes, la, el tema de la democracia está en juego. Si la gente no toma dimensión de lo que está pasando en este momento, estamos como país estamos retrocediendo mucho, mucho. Corina Duarte, nuestra compañera red i e e s t o s i n Sur, recogiendo testimonios de trabajadores allí en la zona de la Plaza de Mayo. Y como decíamos, hay convocatorias para repudiar el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández en otros puntos del país. En algunas ciudades será a la tarde, 5 o seis de la tarde, y en otras. Es este mediodía, al igual que en Buenos Aires, por ejemplo en Rosario, el móvil de aire libre radio comunitaria con nuestro compañero Daniel Galeano estuvo con las personas que marchaban hacia la Plaza 25 de Mayo en esa ciudad del sur santafesino. Lo que sucedió anoche es de no creer. Es un atentado contra la democracia. Esto ya trasciende lo que es cualquier cuestión política que te pueda estar sucediendo. Si vos apoyas a un plan de gobierno o al otro eh, quisieron atentar con, contra nuestra vicepresidenta. O sea, si uno toma magnitud de lo que es el hecho es es impensado. Creo que es momento de dejar las la, las diferencias de hoy. Tenemos que estar más unidos que nunca. Dice aquí que el amor vence al odio. El amor vence al odio. El cartel. Así es, correcto. El amor vence al odio. No correcto. El poder económico que nos está tratando de destruir la democracia, tratando de asesinar a la a la única líder que tenemos hoy en la Argentina que no s puede sacar de esta crisis. son el, el gobierno de los kirchner fue el mejor gobierno en mis 65 años de vida que tengo fue los que t u v los que tuvimos y por eso estoy acá para defender la democracia defender la vida de cristina por qué vinimos a la plaza eh, vinimos a, a acompañar a la jefa eh, la vamos a acompañar siempre y esto no puede pasar de que la calle esté armada y de que no a nadie nos custodie nadie nos acompañe y menos a nuestra jefa por qué vinimos a la plaza o por qué vinimos a la plaza por la democracia sobre todo me parece que no podemos seguir eh, eh, fomentando d i g á m o s no nosotros digamos lo que estamos acá pero sí ciertos medios de comunicación que fomenta la violencia no en esa dirección siempre a postrar la palabra a l d e b a t e al discurso eh, a poder eh, reflexionar sobre la, las cuestiones que vienen pasando y no seguir adelante con con estas acciones del día de ayer no Voces desde la Plaza 25 de Mayo de Rosario, recogidas por nuestro compañero Daniel Galeano de Aire Libre Radio Comunitaria. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel expresó su preocupación por el intento de femicidio político de la vicepresidenta Cristina Fernández. Así lo decía en declaraciones a FM t i n c u n a c o de José se p a z Preocupado por lo que está pasando en el país, ¿no?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 r e l r a c i o n e s a F M Tin Cunaco de José Sepas de Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz. s e g u i n o s en Twitter @farcoargentina. Y vamos con otras informaciones en San Martín de los Andes un documental volvió a poner en el debate la necesidad de desmontar la máquina del manicomio y el encierro de las personas. c o n p a d e c i m i e n t o s mentales. Nos informa nuestra compañera Yank a a r i a s desde la FM Pocahuyo. Buenos días Pepe y a toda la audiencia de Farco. En la provincia de n o q u e n en la localidad de San Martín de los Andes se proyectó en el cine local desmontando la máquina, un documental sobre salud mental y comunitaria. Que pone la mirada en la ley 26.657 es producto de una investigación del CONICET y la Universidad de Lanús y abarca relatos de profesionales de la salud mental, usuarios de residencias de salud mental comunitarias, visibilizándola desmanicomialización y cómo se transforman las lógicas de encierro instauradas socialmente. escuchamos a Guillermina Dobner y a José Camperi, trabajadores del sector psicosocial del Hospital Dr. Ramón Carrillo y del Centro de Día Rukaki m e i Cuando hablamos de la desmanicomialización eh, o de cerrar los manicomios, no solo decimos eh, cerrar el manicomio, el edificio, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con transformar la, las lógicas, las lógicas manicomiales que son las lógicas de la exclusión, ¿no? De, del silencio, del d e j m o l o ahí encostadito porque molesta, ¿no? Sí, desmontar la máquina en realidad alude a desmontar la máquina del manicomio, la desmanicomialización. Qué difícil, ¿no? Esta palabra y qué difícil llevarlo adelante. Eh, tiene que ver con una ley que tiene más de 10 años. En el 2010 surgió en nuestro país la ley 26657, que es producto de una denuncia, digamos, de una evaluación. Hubo un documento que se llama que eh, vidas arrasadas que hablaba de más o menos 25 0 0 0 personas en situación de encierro a partir de esto empezó como a denunciarse y a pensar que la gente que tiene un padecimiento mental tiene que ser visibilizada no encerrada no silenciada y es una ley que tiene que ver con los derechos humanos Tiene que ver con poder pensarnos como personas y pensar que la lógica del encierro frente a un padecimiento mental lo único que hace es cronificar y seguir excluyendo eh, la importancia. A ver si si justamente la, la problemática el padecimiento mental tiene que ver con el meterse para dentro al encerrarse. el quedarse solo y excluido cómo vamos a pensar que un tratamiento a esto es la exclusión el encierro y el e m p a s t i l l a m i e n t o para silenciar en realidad el laburo en salud mental tiene que ver con abrir con poner la palabra con ser parte esta ley es una ley que defiende los derechos humanos plantea que si no hay casa comida laburo salud en general no hay salud mental entonces bueno tenemos mucho para hacer como comunidad no r e p o r t ó para Farco FM p o c a h u l o la radio comunitaria del pueblo En Entre Ríos, el pueblo originario Charrúa festeja mañana su día con varias actividades culturales. Nos informa nuestro compañero Héctor Santo Mil desde la radio comunitaria La Redota de Villaguay. Buenos días Pepe y a la audiencia del informativo Farco. El sábado 3 de septiembre en el día del pueblo charrúa entrerriano se llevará a cabo la presentación de Ramanti Charruaguat Nosotras Nosotros c h a r r ú a s libro de autoría de Javier Álvarez que contiene dos ensayos Pueblos originarios del centro e de n t r e r r o ó y reemergencia étnica experiencia desde la comunidad charrúa triek también en el mismo ámbito se presentarán la obra musical a n c a t Interior Alma Espíritu en lengua charrúa grabación de Seuermontec Saber escuchar dúo integrado por Gabriela Pérez y Javier Álvarez presentada celebrando sus 10 años como dúo en el 2021 esta fecha importante para el pueblo nación charrúa de Entre Ríos día puesto en homenaje al indio Floro por su fallecimiento en 1965 quien fue considerado el último hablante del idioma charrúa heredada como lengua materna tendrá un acto de pura reflexión y contenido socio histórico cultural en el espacio comunitario de la escuela popular charrúa Tric de Villa g Uay en diálogo con la redota, Javier Álvarez, profesor de música, explicó sobre la obra literaria a presentar. Un ensayo el primero que es pueblos originarios del centro, provincia centro río. El año 2007 fue puntualmente que fue motivado porque una vez un g u r í acá en ese momento el g u r í ahora grande no Manucho Cabrera vino indignado que a la novia en la escuela del colegio le han dicho que acá no había pueblos originarios. Entonces a partir de esa motivación se sí, es escrito digamos como revelando algo que realmente no está muy difundido. Uno que está en el tema p o r s e n t a d o pero así a nivel general eso c i e d a no no no se conoce mucho la historia de nuestra actualidad digamos pero desde el momento del de inicio de la humanidad en definitiva digamos cómo llegamos acá y de cuándo estamos acá que es mucho más allá que que lo que se dice habitualmente viste que, eh, empezamos por esto el proceso de reinnización la historia oficial dice que acá entre fue poblado emigrante bueno hay que asumir que acá realmente estamos de antes entonces esa asunción de esa identidad de esa conciencia es el primer paso que que yo el segunda parte del ensayo ¿verdad? también Javier contó sobre el proyecto musical Seguermontec que quisieron junto a su compañera Gabriela que esté en el ámbito reflexivo que invitan a compartir el año pasado en hicimos no, la grabación no. y nunca le hemos presentado oficialmente La hemos cantado así eventualmente pero no hicimos una presentación y bueno aprovechamos l a o c a s i ó n para hacerla e n e r a m e n t e la presentación del libro siempre hay un número musical bueno acá hacemos las dos cosas reportó para Farco Héctor Senaque Santomil de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay Entre Ríos Vamos ahora a Mendoza porque allí organizaciones sociales se movilizaron para que la provincia adhiera a la ley nacional de integración socio urbana de los barrios populares. Nos informa la radio comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz. Vecinos de barrios populares autoconvocados se concentraron este miércoles en la Legislatura de Mendoza con el fin de la adhesión de la provincia a la ley del registro nacional de barrios populares. Acompañados de diferentes organizaciones, hicieron escuchar s u r e c l a m o durante toda la mañana. Hablamos con Gregorio Lazarte, secretario general del movimiento Evita en la provincia. Hoy nos hemos juntado todas las organizaciones sociales que venimos pateando el barrio eh, por la, el reclamo de la adhesión de la ley de regulación dominial eh, y la plena disposición de esta ley en toda la provincia de Mendoza. Es importantísimo esta ley porque nos permite, entre otras cosas, eh, realizar la integración sociurbana o de los barrios populares de la provincia y eh, nos permite llevarle un poco de dignidad a los compañeros y las compañeras que viven en estos barrios y que han sido postergados por la sociedad y por eh, gobiernos y gobiernos desde épocas inmemoriales. Evelyn Rullero y Sandra Estudillo del Movimiento Popular Nuestra América instaban al apoyo colectivo y legislativo para el cumplimiento de la regulación. d o m i n a l e n la provincia y dejaban este mensaje. Gracias por estar acompañando a los vecinos acá de los barrios populares para que se pueda firmar ya esta adhesión y que Suárez nos pueda escuchar. Esto es muy importante que todos, t o d a la provincia de Mendoza pertenezca n o no pertenezca n a un barrio por volar, nos mantengamos unidos, sí, porque es algo de que, como te decía, es un derecho, o sea. Vivas o no vivas en un barrio popular, la idea es que nos escuchen porque lo necesitamos. Hay criaturas, hay gente mayor, gente enferma, eh, así que bueno, eso. Unidante todo en la provincia. Las y los diputados del Frente de Todos a la salida de la Legislatura se comprometieron a tratar este tema la próxima semana. Reportó para Farco Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio. Visita nuestra agencia de noticias: agencia.farco.org.ar. En San Martín de los Andes, en provincia del Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM p o c a b u y o la radio comunitaria del pueblo. Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por este viernes 2 de septiembre de 2022. t a m b i é n por esta semana los estuvimos acompañando c r i s t i a n Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios comunitarias que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao. Hasta aquí presentamos informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces.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 Con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche, va c a de nuevo, y con miles de kilos de chocolate para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos: produciendo. t e n é s Credicop m ó v i l e n t o n c e s t e n é s Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop m ó v i l e s muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop m ó v i l y listo. Chao efectivo, hola Modo, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por modo disponibles en www.modo.com.ar modo es una plataforma tecnológica de propiedad de play digital sea más información en w w w b a n c o c r e d i c o c o m